50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes La Plata, berisso Berizo, Ensenado, un servicio informativo de la región Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 22 de junio Se realiza una jornada de salud integral en el Polideportivo de Los Hornos. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el dispositivo Activate, impulsado por la UPA número 6 y el Ministerio de Salud, está presente en el Centro Cultural y Polideportivo de 66 en 352 y 153. Durante la jornada se realizará control de glucemia, control de presión arterial, nutricional, control odontológico y taller de RCP. No es necesario una inscripción previa y solo deben acercarse al sitio. La atención es por orden de llegada. Marchan para que se investigue la muerte de Dayana Abreu. La joven de 25 años fue encontrada sin vida el 5 de junio pasado en la estación de policías comunal de La Prida. Sus familiares llevarán adelante una manifestación hoy en Plaza Moreno para pedir justicia desde las 12 del mediodía. Piden que se investigue el juicio ya que fue catalogado como suicidio tras encontrarse a la joven ahorcada y haber sido detenida por discutir con otra chica en la calle. Un servicio que informa... Más cerca. Más, cerca. Más, cerca. Más, cerca. Más cerca Continúa el programa municipal La Huerta en Casa la comuna continúa con la instalación de espacios de cultivo que ya alcanzaron a cerca de 300 instituciones y familias platenses. Con el objetivo de promover la alimentación saludable, el acceso a cultivos propios y el uso responsable del suelo, el programa asiste a distintos establecimientos educativos y comedores sociales, al mismo tiempo que se instalan huertas en frente de viviendas particulares y espacios públicos de la ciudad. A su vez, se brindan talleres en las escuelas y espacios educativos. Se informó que les interesa participar